Pensar o wow.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 en la lista nos define camaradas como internacionalistas.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 soportador que te man te natos hombres que te quieren el libertad Por el sable corrompido, tus hijos están cayendo como Fénix Malerín. y paisanos que nos vengan a explotar con las armas en la mano les vamos a contestar La sangre viene rugiendo en pos de la libertad. Madrid, siempre eran latines, donde había los en la paz.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 de profesión desde el amanecer hasta que cae el sol albañil yo soy y silvador para rectiflar mujeres de arriba en las paredes la la la la la la la la la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 Y ya se fueron roto el tiempo. Albañil, yo soy también tractor para sacar del pantano los sueños embarrados. Albañil yo soy, de profesión, todas las casas que hay las hago Albañil yo soy, ¿qué les parece? Oh? Hasta que digan nones, un día los riñones, hasta que diga planto, de golpe el espinazo. Hasta que digan nones, un día los riñones, hasta que diga planto, de golpe el espinazo.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 hizo de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar, el de abajo es el sostén de todo, que la abundancia hará. Estás escuchando desde la otra oreja. Ahora seguimos.